WhatsApp para saludos es 55 760 726 32. Y en este viernes saluda Enrique. ¿Qué onda Kike? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien maldito aquí. Estamos de ganas. ¿Dónde nos acompañas Enrique? Pues estamos aquí en el puerto de Veracruz ¡Qué chido! Oye, pues muchas gracias por estar conectado a través de la mejor FM 100.5 y gracias por estar conectado a través de la aplicación de Claro Música. ¿Cuánto tiempo escuchando el Panda Show en el puerto Enrique. Pues ya tiene bastantito, ya tiene voy aproximadamente como siete años. ¿no? Ah, no, pues ya un buen ratote. ¿Ya has hecho alguna broma en el Panda Show o es tu primera? No, Pandita, me vas a estrenar, ¿eh? ¿En, ¿En serio? A, a ver, déjate, pongo salivita, espérame. <risa> Oye, ¿y quién es la víctima, Enrique? Mi esposa, mi esposa. ¿Qué se llama? Cintia Valeria. ¿Y qué bromita para Cintia. Sí, mira, lo que pasa es que hubo un pequeño altercado en la hace como un mes más o menos. ¿Y de qué tipo? Mira, yo me separé uh -huh. y este y mi hijo hace como un mes me habló, y me dijo, "¿Sabes qué? Ya no soporto a mi mamá y necesito que me ayudes, que no, que no." Bueno, que okay, uh -huh. yo yo este le dije, "Sabes qué? Pues se te echo la mano. te hecho la mano, vente para acá y este y vemos aquí qué hacemos. Te okay. pongo a estudiar, tengo que trabajar y todo ese tipo de cosas." Claro, el apoyo como padre. Así es, pero lamentablemente vino muy maleado, este, y lógicamente yo ya estaba con mi actual pareja. Ella me, me apoyó al principio, pero al final de cuentas, pues hubo un problema muy fuerte, ¿no? ¿Entre qué? ¿Entre tu hijo y tu concubina o entre cómo? Primero, entre él y yo. Él venía a quererme cobrar lo la que, la que yo le debía y lo que le debía, que era casi. y todo. Uh -huh. Y ya casi al último, él eh, se le puso muy al brinco a, a su pareja, al grado de que pues, la quiso golpear y, y una de sus hijas la defendió. Ah, caray, ¿tanto así de que tu hijo Ay, quiso sí. levantarle la mano a tu pareja? <risa> ¡Wow! ¡No Pero manches! Pero estaba de mi tamaño y estaba un poquito corpulento, entonces... Pues sí, algo de respeto también. wow Oye, a ver, entonces, ¿anteriormente a Cintia tuviste un matrimonio o solamente viviste en pareja? Eh, anteriormente eh, estuve en unión libre. Ok, ¿y solamente tuviste este hijo con esta mujer? Así es. ¿Y, qué, ¿Y cómo se llama tu hijo? Se llama Gabriel Alejandro. Ok, ¿y cuánto tiempo vivió Gabriel contigo y con Cintia? Eh, un mes. No, no, pues sí, y hasta fue mucho, ¿no? Sí, hasta fue mucho. Oye, ¿y cuánto ¿verdad? tiempo viviste tú con Gabriel cuando vivías con su mamá? Pues sí, güey, yo con él y con su mamá, 10 años. Pues, Oye, ¿y también tierra. vive en el puerto? No, no, no, ella vive en el Distrito Federal, en la ciudad Ah, ya, por eso es que utilizaste el término me lo traje. Así ah, es No, pues si llegó de Chilangolán y entonces tu hijo está bien maleado ah, viene, sabes? <risa> <risa> <risa> y acá. Oye, ¿y cómo te deshiciste de él? Porque supongo que ya no vive contigo No, ya no, lo regresé con, con su mamá La situación fue que hubo muy, un altercado muy muy fuerte O sea, ya se metió la hija de mi esposa a defender a su mamá Cómo no, él. claro Ajá, hubo una, un pleito muy fuerte eh, Voló una bocina Le pegó en la cabeza a mi hijo Y aparte una regla metálica Que sí le alcanzó a, a rozar, entonces sí hubo Más este, más escandaloso Para que me entiendan wow, Entonces entre los dos hijos se tumbaron ahí Ajá Oye, ¿y hace cuánto tiempo de esto? De este, de este bonito este cuadro Más ah, o menos un mes Ya vamos para un mes Ah, pues no tiene tanto compadre Y está reciente. Está Oye, presente. y la broma, ¿está relacionado a esto para Cintia? Sí, pandita, la cosa es de que, mira, yo quiero decirle a, a ella que este Alejandro va a regresar, ¿sí? Pero quiero no que, que lo trate como, como si fuera su hijo. No más. Quiero que, que aprenda ella a relacionarse no con él, a, a perdonarlo y a que le lave la ropa y que le lave este, sus trajecitos y que le, que le haga de comer, como debe de ser, ¿no? Bueno, eh, entonces, ¿qué te parece qué te parece que le digas esto? Y sabes que pues, este se llama Gabriel Alejandro, ah Gabriel Alejandro. Ok, cómo me refiero a él? ¿Como Gabriel o como Alejandro? Para que tengamos el mismo nombre. Alejandro. Bueno, le comentas a Cintia que te acabo de hablar Alejandro. O que hablaste con Alejandro. También si quieres con la mamá. Para que le eche <risa> Que resulta que Alejandro ya pidió perdón. Que no sabía qué había pasado. Que el cambio de altura entre la Ciudad de México y Veracruz. <risa> no sé, todas las justificaciones, Ok. Entonces resulta que va a llegar el día de mañana. Pero que ya llegaron a un acuerdo porque gran parte de su, um, digamos, inconformidad por parte de Alejandro es que está dejando a su mamá y lo que quiere es una mamá. Entonces anda buscando eso en simple. Por eso es que llegaste a un arreglo. No le vas a preguntar, sino le vas a decir que ya llegaste a un arreglo que va a llegar, le vas a decir dónde va a dormir, y que necesita hacerle de comer, y comida especial, y que le tiene que lavar y le tiene que planchar, pero compadre, te van a mandar con dos llenitas cañones. ¿Y, y sabes qué bonita? También pienso decirle que se, bueno hay un, hay un carro de por medio que, que ella sacó cuando se vino para acá y yo lo terminé de pagar, es el taxi que lo laborando. Entonces, Ajá. pongámosle que ella pagó la mitad y la mitad pero en cuanto tocamos el tema de que el carro también es mío porque yo lo estoy pagando ella me está pagando luego sabes qué la factura va a ser este, a mi nombre va a ser endosada a mi nombre porque el carro es este está al nombre de mi ah, papá entonces eh, por ese aspecto también le podría pegar sabes qué este Alejandro también tiene derecho y pues le voy a dejar este le voy a dejar el, el, el carro o si quieres venderlo y la la parte proporcional que le toca este sí, ya se la daré yo eh, para sus estudios sí, o sea que vas a vender la nave compadre pues sí se podría hacer podría hacer no wow por qué? No, Porque me toca la mitad ¿Y, y con qué y con quién trabajarías o qué <risa> Me meto a trabajar a otro lado ¿sabes? Órale, entonces le dices eso Que ya vas a buscar trabajo, que vas a vender El, el carro Y que lo que te toca, que lo vas a invertir En sus ah, ¡Perfecto! Ah, <risa> eso le va Híjole ayudar. Pues vamos a tener que apretar botones de delay Porque bueno, como bueno ¿Es Veracruzana, Cintia? No, no, no, no, es allá del Distrito Federal Ah, o sea, ¿todos son del DF? Sí, de la ciudad de México ¿no? ¿Y qué se les perdió en el puerto? En el, en el hermoso puerto de Veracruz <risa> Venimos de vacaciones, que van por acá. <risas> Mira qué buena onda, pues vamos a ver cómo resulta esto, señores. En directo desde el Panda Girl Center. La diversión está en Aztec Show. Mm, bromas. ¿Qué onda, mi pandita? Saludos desde Tehuacán, Puebla. Desde aquí te escuchamos, pandita. Saludos para ti, para todos los que escuchan y para el Murrum. Las bromas en el Panda Show. Mm, claro, Música. Claro. La mejor FM Excelente. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Cómo? Hola, amor. Ajá. ¿Qué haces? De nada, ¿aquí tú? Ya sabes, trabajando, pero es que, ¿sabes qué? Te es que quería decir algo. ¿Qué? Hay algo muy especial y no sé cómo lo vayas a tomar. ¿Hay algo qué? Algo muy especial y no no sé cómo lo vayas a tomar. A ver, dime. Mira, no es casualidad que, que yo me, me haya salido en la tarde, ¿no? Eso tiene una, una causa. La Ajá. verdad he, he estado hablando con con Alejandro. Ajá. Y pues este he llegado a un acuerdo. ¿No? Pues, sí, se metió su mamá y ya sabes cómo cómo se pone, ¿no? Ajá. Entonces este me pidió que si se podía volver a venir para acá. Ajá. Pues accedí. Ajá. Entonces este él llega el día de mañana. Ajá. Sí, Oye, ¿por qué me estás marcando de un número que no conozco? ah pues no te comenté pero es el el teléfono que te ahí aparte de ametizarlo guárdame ese número Ajá. para este para apuntarlo. Ajá. ¿Sale? Ajá. entonces este pues te comento yo este mañana voy a ir por él va Ajá. a llegar ahí por este Ajá. entonces este pues este vamos a a ponernos bien de acuerdo no para ver qué hacemos ¿qué te parece Ajá. Pues yo creo que eso debiste lo consultado al antes y yo creo que mejor ahorita que llegues lo platicamos, porque es que no es para verdad, que no me lo digas no sé por me vas a, a tomar, ¿sabes? No yo sé. estoy tomando una determinación. Aparte pues, de si eso, yo creo, pues si yo ajá, quiero bueno, que, que hablo, no haya problema. Acá. Permíteme, es por que, favor, que mira, no hablamos acá, lo que vaya. pasa es que yo quiero que, que tú me comprendas y me entiendas realmente lo que es, ¿no? Yo quiero que tú lo trates bien. Yo... con <risas> sí, ¡No, chinitas! ¡Sí, no le agrada para nada! Oye, ¿y la mamá, el, la mamá de Alejandro y Cintia se conocen? Eh, nada más, este, bueno, sí, sí la he visto dos ocasiones. ¿Y cómo se llevan entre ellas tú? No, hombre, es una bomba, ¿eh? La última vez fue por teléfono la, la ocasión que que Alejandro salió de la casa, pues él habló a su mamá y se le pasó el teléfono y le dijo, no, que yo voy a ir, y la chingada, que no sé qué, y no, hombre. No. Ok, pues vamos a volver a marcar, mi querido amigo, este, Enrique, tienes que ponerte <risa> pues, obviamente más en tu papel de caballero. Este, el reclamar porque te colgó el teléfono. Uh -huh. Tienes que ponerte más, con más actitud, más cabellero y reclamarle por qué te colgó el teléfono, ¿ok? Uh -huh. Y le vas a comentar que incluso vas a llegar tarde, que ella llega muy temprano, porque va a viajar de noche. Dile que va a llegar a las seis, siete de la mañana. Y le uh -huh. comentas lo del carro, porque no le has comentado lo de la venta del carro. Ah, sí, porque le iba a decir que iba, y que iba, lo iba a llevar a la casa, que era que lo tratara bien y inclusive pues le iba a ayudar para tus estudios y si que hay posibilidad de vender el carro, se vende porque me toca la mitad. No, es que, que no verdad? va a haber posibilidad. Es que estás hablando mucho así de que como posibilidad, de hecho cuando le dijiste, hoy estoy hablando con Alejandro y creo que se va a venir, quedamos en que le ibas a decir, va a llegar. Ajá. Es muy diferente cuando hablas en presente que cuando hablas de posibilidad. Ajá. Es lo mismo que tienes que hacer ahorita con el carro. El carro se va a vender. No a ver si se va a vender. O sea, es diferente el tono, mi querido Enrique. Entonces, ahorita con actitud, ¿por qué me colgaste el teléfono? Yo voy a llegar tarde, tienes que justificar por qué. Alejandro llega... Se va a venir en el camión de la noche Llega, no sé, ponle que a las 6, 7 de la mañana Y que lo que necesitas es que le ponga a limpiar Y que preparen todo porque ya llega Ok, vamos, marcamos las bromitas aquí Mmm, bromas Buenas noches Panda, aquí reportándose David Lucero y Abel Escuchando Texcoco, Estado de México Escuchando la mejor 97.7 Las bromas en el Panda Show La mejor FM Excelente ¿Qué pasa, Coco? Oye, Dime por qué me cuelgas, o sea, vamos a No, no te cuelgo, simplemente no es algo que se tenga que hablar por teléfono. Es no, algo sí, que tenemos que hacerlo Sí, vamos a hacerlo bien. Este, mira, por eso que hice lo de contigo por teléfono, ¿por qué? Porque ver, después nos no vamos a tener teléfono, una una es conversación aquí en la casa, es... Coco. Por diario, a ver, relájate, o sale. Deja de, de estarme viendo así, por favor. Sí, por amor, favor. O sea, mira, él este Alejandro va a llegar mañana temprano. O sea, bueno. por favor, entiéndeme. Yo tengo que A ir ver, por yo ahí. te voy a decir una cosa, a mí, por favor, llega aquí y ahorita lo hablamos, ¿sale? Él llega no a las quiero a de la nada. mañana, por, por favor, eso, mira, no inclusive. quiero hablar ahorita de esto. Pero me amor aquí muy, entiéndeme, favor, mira. en la casa, hay, hay, me Hay otras cosas que, que he pensado. Sí, he pensado qué? muchas cosas. Mira, ¿Eh? la, la situación, la situación es de que yo le quiero dar estudios, yo le quiero dar una carrera, o sea, que quiero, quiero darle Dale amor que para para que él comprenda. Por favor escúchame, mi ¿sí? amor. Creo que aquí se demuestra quién lleva los pantalones en esta casa. Oye Enrique, ¿le tienes miedo o es simple precaución? No, lo que pasa es que en serio la amo y la quiero mucho, no quiero, no, no me gusta darle molestias. ¿No? Es que se te nota de verdad cómo te tiembla las amalgamas. No ¡Ah! ¡Ah! hablas así con una cuestión de que ay. Oh, es proporcional, va creciendo, va creciendo. Ok, vamos. De hecho, vas a justificar tu llegada tarde porque vas a ver a un amigo, porque ya vas a vender el carro, ¿ok? Dile, oye, es que mira, me, mi hijo llega a las 7 de la mañana, mira la hora en que es. Ahorita me voy a ver, ahí te inventas con alguien, porque pues voy a vender el carro, te voy a dar tu parte proporcional. Y la otra la voy a utilizar para los estudios de Alejandro ¿Ok? Ajá, sí. ¡Órale, va! ¡Éntrale, compadre, para. sin miedo! Las bromas El Panda Show claro, música. La mejor FM Si te nota de verdad cómo estás así Como las calaveritas así <risa> El WhatsApp para saludos es 55-760-726-32 A ver, Coco, dime Bueno, ahora sí le vas a escuchar No hasta que llegues. No quiero tocar el Oye, tema amor, hasta serio, que llegues, serio, ahorita. Serio, yo quiero, yo quiero darle. Me estás darle escuchando, estudio, te voy no a volver a, quieres, a colgar, por favor, porque no quiero hablar del tema yo hasta quiero, que llegues. Yo quiero darle estudios, sí, sí, quiero que me comprendas. Yo ¿Eres incomprensiva, sí? Entonces yo, yo lo que quiero, mira, darle estudios, darle carrera, darle este amor, lo que necesita. Quiero que me apoyes. No. aquí no hay respeto no. a ver me muy la voy a rifar es una persona muy inteligente no, no no compadre pero a ti te falta realmente actitud y te faltan los pantalones no. me la voy a rifar a ver cómo se llama la mamá de Alejandro Gabriela ok Alejandro más o menos cómo habla tu hijo yo te dije y, y a eso vengo, a eso vengo okay. y, eh, ya me diste el perfil, <risa> okay, todo, per perfecto es cuando estaba cuando cuando vivió ahí con ustedes este dónde dormía en el sillón porque la hija de ella agarraba la recámara okay ¿tu casa cuántas recámaras tiene? tiene dos recámaras la hija de Cintia sí. se llama se llama Fernanda entonces Fernanda. Fernanda se va a ir a la sala Ajá. okay y yo me voy a la recámara Ok, perfecto, pues ya está Me la voy a rifar, señores A ver si Malcolla, las bromas aquí Mmm, bromas Bandita, para el P.E.C.A.S. y toda la banda de Martín Carrera Ahí me saludas a tu jefa, hijo Las bromas en el Panda Show Claro, música La mejor FM Excelente ¿Cómo le digo este? ¿Cómo me refiero ella, Cindy? Señora, ¿cómo? Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? Eh, señora ¿Vane dijiste Dime Bueno Dime Señora Vane Sí ah, Buenas noches Habla Alejandro Este Juan Alejandro El hijo de Enrique Es que mi mamá me pidió Que le hablara A ver si quiere Que le lleve un, Es que mañana voy a llegar Dígame Dígame Este No sé si mi papá ya le dijo ¿De este, qué? De que mañana llego a Veracruz Ah No, no sabía Pero ¿Vas a llegar aquí a la casa? Sí De, de hecho Ah, okay. Es que me, Bueno Este dos cosas. Una este mi mamá me pidió que le llamara que si gusta que le lleve que le lleve algo de acá. ¿Algo de qué, Alejandra? Pues no sé, pues, si necesita algo. No, muchas gracias, de hecho yo acabo de llegar de, de la ciudad de México. Ah, está bien. Y sí, también sin este, ningún problema. Dígame. Y para ponerme de acuerdo, lo que pasa es que mi papá me dijo y que, que hablara con usted porque este yo voy a dormir en la recámara y, y Fernanda va a dormir en el sillón, porque yo yo voy a dormir en la recámara. Ah, okay. Perfecto. Cuando llegues, yo creo que ya está desocupada su casa sin ningún problema. ¿A qué hora llega? A, a las siete de la mañana, siete quince. Correcto. Correcto. Sí. A las siete de la mañana. Pero, pero, usted se va a ir o por qué dice mi casa? No, usted tiene que hablar con él y ya. Yo le pido a usted de favor que, este, que se ponga de acuerdo con su papá y ya no hay ningún problema. Ya. Mi me, di me, me dijo que iba a vender, el, este, que iba a vender, el, que iba a vender. Oye compadre, ¿viste? Que se va a salir de la casa, güey. Sí, no, panita! Sí, no. Hijo de Calimán, cuando le digamos no, que es broma, no. no manches. ¿Cómo dijiste que se llama mi mamá? Se llama Gabriela. Gabriela, ok. Es que se me olvidó si me habías dicho porque yo mi mamá, mi mamá, mi mamá. Ok, va. Marco de nuevo, marco de nuevo. Las bromas en el panda show. Vane, ¿verdad? Sí, vale. Buzón de voz La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes No manches, ya lo apagó Ha de estar preparando su ¡Ah! maleta <risa> Te vas a quedar sin esposa Te vas a quedar A ver, voy, voy a marcar nuevamente A ver si contesta Buzón de voz. Soquitoloquín. <ríe> <ríe> yo que tú me iba lanzando a mi casa porque si no yo creo que neta te vas a quedarse en mujer. Ahorita te vuelvo a marcar. A ver si tenemos la oportunidad. ¿Llegas a tu casa o oh, pues igual contesta el teléfono? El pandasambrano.com diagonal pide tu broma Y en esta noche me voy con más diversión y estoy con Daniel ¿Qué onda Danielito? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches Panda ¿Bien? ¿Y tú? Bien, a toda máquina Daniel, good saludarte ¿Qué onda? ¿Qué armamos? Eh, pues estamos armando una bromita para un compañero Que es su cumpleaños, un medio de trabajo eh, Queremos darle una sorpresa Oye, su cumpleaños, que no se lo olvide ¡Qué chido! ¿Y cuántos cumple tu compa? 36 años Hoy es su cumpleaños entonces ¿Y es lo correcto. viste durante el día o qué onda? Sí, sí, sí, estuvimos en la oficina trabajando ¿Y qué? ¿Pastelito? ¿Cafecito? Exacto, todo lo arreglo Arreglo Godín, que no falte Uy, oh, o sea que eres un Godín Mi querido Daniel Exacto, somos Godines. Eh. Oye, cómo se llama el cumpleañero? Víctor Víctor, ¿y qué broma para Víctor? Eh, pues le vamos a llamar eh, y le vamos a decir que eh, me solicitaron ya su, su baja. Yo soy del área de sistemas y entonces le voy a decir que eh, me solicitaron ya la baja de sus credenciales, que le van a dar baja. que por ¡No! me no. mandaron ahí el correo donde me solicitaban y pues en el correo ya decían que, que lo dieran de baja porque no salían sus proyectos, estaba mal trabajando mal y todo lo demás. Y este, mi esposa que está aquí Que está en Recursos Humanos Le va a decir que pues sí Que ya vio ahí este, los cálculos De su pintito, que le quieren darle un poco Que no sé, qué por ahí encontraron y, y todo no eso. manches! Oye, ¿entonces también tu esposa Trabaja en la misma empresa? Así es, es correcto Y tú en Sistemas Y tu esposa que se llama ¿cómo? Mayali Mayali trabaja en Recursos Humanos Así es Soquito, ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que vieron a Víctor? hace como ¿qué? dos horas dos tres ya casi en la oficina así ah, estoy sí, en la oficina ahora ¿y qué él ya sabe que ya salieron de la oficina sí sí sí ya a las seis normalmente todos rompemos fila y nos vamos y no crees que se le haga raro como en horarios fuera de oficina Ya no, estás no, porque viendo. normalmente le, le hablamos a veces de una cosa que otra del trabajo y ahorita ya más o menos lo preparamos que tenemos algo que decirle, que, que nos conteste. Ándale. Ah, ¿Y quién o sea. va a empezar la broma? ¿Quién le da la noticia? Yo voy a comenzar. Yo voy a comenzar a decirle y ella y Mayali se, la va a cerrar. este. O sea, tú como de chisme, más? porque eres de sistemas, pero ya confirma Mayali porque es de Recursos Humanos. <risa> Híjole, que Y gachos, pero está buena, eh. Ojalá se la coma, porque si sí está buena. <risa> ok, pues estoy preparado. ¿Estás listo, Daniel? Sí, sí, preparado. Vámonos. Ah, pues vamos a pegarle, señores, en directo desde el Panda Cool Center. Qué gusto acompañarte. La diversión está. eraste cast es show. Mmm, bromas. Saludos, panda, aquí escuchando la mejor 100.5 Vos siempre escuchando el panda show. Como siempre, todos los días. Saludos, para y saludos a tu mami que, que se cuide y que esté siempre bien. Saludos y saludos a los que te escuchan. y Las bromas en el panda show. Claro, La mejor FM Excelente. No puedes hacer tan obvio, ¿eh? o sea, tantito así como que... Pateas la pelota. Bueno, bueno, Vic. Sí, ¿Sí? soy Dani. ¿Qué pachía, mi Dani? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, es que hey, aquí Maya está ocupada. No, no te preocupes, pues ¿qué les pasó? Sí, no, No, nada, sí queríamos, este, quería hablar contigo de este, Ay. algo, algo que pasó hoy veníamos pasó? hablando hace rato con Maya ahí en el en el carro y este pues queríamos esperar el momento adecuado para decírtelo no mami sí sí sí no me no no pues no sé digo digo sí sí sentí medio feo pero pues la claro, verdad pues, ya me decía Maya no le veníamos hablando por la amistad que tenemos y eso pues pues tendríamos como que decírtelo y hace hace rato me, me un correo al último de casa que nos veníamos Eh, Ajá. Eh, un correo de, de Iván que, que ya había de baja tus credenciales mañana como a las nueve y algo, media y media. ¿Para a dar de baja mis credenciales? Sí, me mandó el correo de este, de, de una, vengo de decir como que estuvo ahí este, mandándose con, con tu jefa, que varias cosas decían, y se me todo lo que decía de, de que pues, él es proyecto que están sacando ahorita del de, de grupo de capacitación, que pues no estaba funcionando que que pues que algunos este jefes de estaban se dejando que que no sé que que no estaba funcionando que algunos no que no no iban bien capacitados que le hacía falta y no sé qué tanto Ajá. Yo, te lo, yo te lo platiqué a Maya y le no sé digo la verdad es que no te no suelo hacer esto y pues no debería de hacerlo ¿verdad? pero pues tú vestido ¿eh? y pues sí dicen no pues hay que comentarle yo no sé si hayas tenido algún algún detalle ahí con con ellos de es verdad que todo lo que decían ahí en el cuerpo, pues pues está bien no yo qué pero pues solo me dijeron eso no sé tú, si tuviste algún detalle o algo ahí no de, de verdad años. que no incluso la jefa me dijo que la que me iba a hacer no sé qué que necesitaba no sé qué ya sabes ajá pero bueno pues ya ni modo y, y no y pues aquí más digo, yo le platiqué a Maya ahí en el en el en el carro y este, y pues sí me me comentó que algo con el reloj no sé qué <risa> ¿Qué pasó? que eh, Como que te dijeron algo y no sé qué, qué onda. Mira, pues aquí dice la... la que dio de baja a mí, a Jessy Yacati. Sí, algo sí me comentó. A ver, si quieres, tejas de el al te la paso, el es que te pueda comentar ya, porque creo que yo sí estaba ahí. Estudié el correo, vale. lo hablamos y a ver qué andaba. A ver, aguántame. Ah. Hola, Vic. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? lo que te habían sí? aumentado el sueldo, burro. Pues eso dijo... No manches, Pues no sé, nada más este nos dio la instrucción de que te diéramos de baja en el reloj checador, pero que uh -huh. que fuera como disimulado, no solamente tú, sino otras personas más de RH. Y la cosa uh -huh. es que, bueno, pues te quisimos avisar porque no sé qué haya pasado, pero eh yo ya vi el cálculo de tu pues de no tu güey, te... pero te van a no, dar un minutito. No mhm. Uh -huh. Entonces para que pues sí, mañana estés atenta a eso, pues ya prepárate tus cálculos, güey, y eso, y pues ya, para que no te agarren como de bajada, ¿no? Pues se supone que, que la jefa habló conmigo la semana pasada. Sí, yo también me saqué de una, porque hasta le dije a Dani, yo creo que nos engañó con eso de su aumento, porque pues hoy nos dieron la instrucción de que lo diéramos debajo en el reloj. Y como te noté uh -huh. raro hoy, Por eso te pregunté que si tenías algo, porque dije, no, se me hace que él ya sabe algo, tuvo algún problema o algo así. No, la verdad es que no. Sí, pues sí te quisimos decir porque pues es bien poco. Qué mala onda. Porque ahí dice también me corrió que dieron de, bueno, no sé si yo nada más, pero Sí, pues nada más no vayas a decir que te dijimos algo, eh, porque nos corren a nosotros. Ajá. ¿sale? No, y cómo y hago eso, mi para cálculo? que mañana mañana Temprano, pues cuando descanso. te llamen, pues ya vayas preparado. Okay. pues sí, ¿No tienes ningún sé. cálculo? ¿No tienes ninguna idea? Mm -mm, no, no lo he hecho. Chale. Bueno, pues si no, yo te ayudo al ratito. Porque ¿Pero tú sabes el... qué? ¿O, o ¿Te dijeron algo no? Yo no, yo lo vi. O sea, a mí nada más me dijeron que te diera de baja en el reloj checador. Entonces yo le dije, es que yo no los doy de baja, los da Cristina. Y Cristina uh -huh. mandó un correo, me dijeron que mandó un correo. Ah, sí. Ya avisando. Uh -huh. Ajá. Sí. Entonces, este, yo, pues dije, qué raro, ¿no? Esto. Y vi el documento que estaba ahí. Uh, qué mala onda. Pues ya ni modo, ¿no? ¿Quién sabe qué razón me quieran dar? Mhm. Uh -huh. ¿Cómo ves? Entonces, pues, no sé. ¿no? Pues ya ni modo. O sea, a mí me sacó paso. de onda porque, como nos dijiste que comentaron suelo yo dije, ay, no, manches. Eso me, dijo, no. eso me dijo la jefa la semana pasada. Pues sí, pues si en algo te podemos ayudar, pues ahí. ya sabes, si quieres tu cálculo, pues ya te ayudo. más Sí, tarde, si voy a tener que hacer mi cálculo, a ver, ahorita con los recibos. Pero bueno, ya ni modo, ¿no? Así yo es te lo vida. Yo te lo mando, pero no vayas a decir que yo te estoy ayudando, Villa. No, ¿qué vas a decir? Por ¿eh? Porque si no, nos corren a Dani y a mí. No, no voy a decir nada. ¿Lo promete Sí, lo prometo. Ahorita, de todas maneras, yo también lo voy a calcular. ¿Va? mandé Que yo también lo voy a calcular. Ay, perdón, perdón por decirte. esto el día de tu cumpleaños. Y... No, no importa. Pues al final, ¿quién sabe qué sea? La verdad es que eso me intriga. Pues sí. Pues yo también me saqué de onda. No sabía si decirte, pero ya como vi el cálculo, dije Ajá. no, sí. Sí le van a hacer ahí una jugarrita, Víctor. Pero bueno, pues ya a ver qué dicen. ¿No? Vale, espero que lo estén pues, pues ya ni modo. Espero que no te olvides de nosotros. No. Ay, Dick, bueno. sorry. Bueno, no quería decirte esto en tu cumpleaños, pero bueno, ya ni modo, ya no, pasó. No, no pasó nada. Pero y es que sabes que mañana ni Dani ni yo vamos a ir, entonces pues tenía okay. que decírtelo hoy. No está ¿va? bien. No, no, no, está bien. De hecho, eso fue el acuerdo a ver, ¿qué que pasa, digamos, Dani? ¿no? Espérame, espérame. Sí, sí, sí, Ajá. sí. sí pues justo por eso dije, no, les tengo que decir. Uh -huh. aguántame aguéntame, espérame. espérame. ¿Eh? bueno ¿Qué trampa, Dani? ¿Qué pasó, Vic? Pues, pues nada. así. ¿Cómo ya ves? Me... Pues está, está raro, ¿no? Pero pues sin modo. 10 pues pues 10, sí, 10, pues, 1, pues no está no raro. Es Ajá. Pues sí, ni hablar. No, digo que el correo está así bien gacho, luego a ver si puedo enseñártelo porque entre las cosas que decía ahí en el en el correo hasta abajo ahí unas que que hablaban ahí entre ellos es que decía cómo soy el panda show ¿Es una broma <risa> <risa> <risa> feliz Otra cumpleaños Víctor! fue broma <risa> hijo <de la> mío ¡Víctor, <risa> feliz cumpleaños sabes qué es lo peor que siete quince panda <risa> Oye, espérate Víctor, yo qué culpa tengo. Pues es una broma acá de tus godines, amigos. No, hermano, no para acá. Y ahora no te lo quiero. Oye, y aparte en el día de tu cumpleaños, no inventes. Te, te marcharon banda. En tu piso número 36, papá. No, no mames, yo intentando demandar. <risa> Oye, Víctor, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esa empresa? Pues sí, ya por lo menos unos tres años. Ah, bueno, te hubiera tocado nada, compadre, entonces. ¿Qué te hubiera tocado? De lo perdido lo recuperado, ¿no? Oye, Pas pero véame a Yeli. Oye, pero no vayas a decir nada porque me metes en problemas. Sí, no. Dale los cálculos y, mano, y todo, ¿no? y mira, ay. <risa> Bueno, pues, Daniel y, y, y Mayeli, pues, despídense del cumpleañero. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz de mucho! ¡Los, los quiero, quiero mucho! ¡Y van a ver! Van a ¡Ay, ver. los quiero mucho! Ay, yo, yo, ¡Nosotros también te queremos, Víctor! ¡Arriba, Juárez! ¡Gracias! ¡Víctor, happy birthday! Si quieres, puedo ser, no sé, tu, tu pandita inflable. Si quieres, de cumpleaños, Víctor. ¡Ja, te pasa? se pasa? Nos vemos, querido. Te queremos, corazón. Bye, bye. Díganme, familia, ¿cómo se oye el Banda Show? El Banda, el banda Show. Banda show.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 Llegando Ay, de trabajar. Fuchi, fuchi, así como que, no, ¿no? Pues bien, todo bien. Pero bueno, después de ese día bien, todo bien, lista para tu bromita! Ay, sí, Fana, pero estoy bien nerviosa, hasta que ah. siento las manos frías. Siempre se pone nervioso, es que está muy fuerte tu broma, ¿o qué? ¿O cómo? Este, pues a lo mejor no tan fuerte, pero pues por lo, los antecedentes que ya trae mi hermana, pues y lo, y lo que le voy a decir... Pues yo siento que, bueno, voy a sentir más feo yo que ella. A ver, entonces la bromita <risa> es para tu hermana. Sí, es para mi hermana Mireya. Ok, ¿y qué antecedentes? Platícame. Eh, mira, lo que pasa es que eh, la historia es así. Pues, ella es la más chica de... Somos tres hermanos, yo soy la mayor, luego sigue okay. otro hermano y después mi hermana Mireya. Ok. Ella, pues, es la más pequeña y siempre fue como que más, como que la protección fue más para ella que para nosotros. Entonces, ¿Es una mujer de qué edad, ella De 23 años. ¿Y tú? Eh, yo de 30. Ok, entonces fue como muy protegida. Ajá, sí fue muy protegida tanto por mi mamá como por mis abuelitos. Ella, uh -huh. eh, llegamos a casa de mis abuelitos a vivir eh, en un cierto tiempo porque mi papá fue a radicar a los Estados Unidos. Uh -huh. Cuando mi papá se va, mi hermana tenía un año y tres meses de nacida, no lo sí, conocía. ¡Y, chiquita! Ajá. Sí, mi papá regresa y mi hermana ya tenía siete años, entonces este, se da la oportunidad de que pues, ya nos venemos a vivir a nuestra casa propia y pues como mis abuelitos argumentaron de que mi hermana estaba pequeña, pues decían, no, pues cómo se la van a llevar, la niña está acostumbrada a este ambiente. Él decía, como nos vivimos, venimos a vivir a una zona pues un poco despoblada uh -huh. y decía mi abuelito, si les pasa algo a ustedes, pero la niña no. ¿Y, y la dejaron Entonces, con los abuelos? Sí, se quedó allá, eh, pero diario <risa> mi mamá pasaba a verla. Uh -huh. Diario, diario, y siempre cubrió pues, sus gastos económicos y siempre le dio escuelas. Y digo siempre porque... Pero no eh, su presencia, y... ni su amor, eh... ni, ni hacerle piojito todas las noches, ni contarle un <risa> cuento. No, eso no lo hizo. Eh, mi mamá la dejó y pues mi hermana también se aferró a mis abuelitos. Que claro, no estaba acostumbrada claro. a ella. Pues, Definitivamente Pues era la situación de que Venemos a vivir con mi mamá, mi hermano, mi papá y yo uh -huh. Entonces pues llegamos aquí Y mi hermana pues se queda allá Pasa el tiempo Mi hermana crece Sigue estudiando Ella de hecho tiene sí, una carrera Ella es maestra Pero todavía no está trabajando como tal Es maestra de primaria Ok Entonces ella se junta y ya se va con su marido, ella vive en Capulac, la tierra de la barbacoa, ajá, okay. acá en el estado de México, este se va, pues entonces lo lógico que cuando ella se va con el esposo, bueno con su novio, eh, lo lógico era que le avisaran a mi mamá, no ellos van y le avisan a mis abuelitos, porque pues mi cuñado sabía que pues ella vivía allá, a mi mamá le dan a avisar pero ya hasta el otro día O no sea, sé, ya entonces, que está consumado el lecho Y la luna de mí ay, <risa> ¿Y tu mamá le dio pechito De que no le hayan dado su lugar? Este, Pues sí, un poquito No se lo dijo a ella, por no hacerla sentir mal Pero, pero bueno, ¿se la regresó? Porque dijo. también tu mamá no le dio su lugar como hija La dejó como los abuelos <risa> ver, es, que es una decisión <risa> bien difícil, bueno, ¿y luego? Bueno, pues entonces el asunto es que Mi hermana se va Sí viene a visitarla, pero muy lejanamente A veces viene cada mes O cada que ella quiere, ¿no? Por el hecho de que, pues, ella dice que su marido se dedica a... Eh, llevan ganado a este... Creo que a Morelos. Es trailero. Entonces, pues, okay. ella a veces dice que no puede venir porque no hay quien la traiga. Ok. Entonces, pues, este... Ahora, este... ha habido algunos roces entre ella y yo en cuanto a problemas de, pues, de palabras y cualquier otra cosa. Entonces, yo le quiero decir que, pues... Ha llegado la hora de que ella se haga responsable de mi mamá. Ándale, ¿que tu mami está enferma o tiene algo? Eh, no, no, mi mamá no está enferma, mi mamá está bien, pero me refiero a que se haga responsable de que, pues, ya la vea con más frecuencia, la visite con... Pues, como se debe, ¿no? Tal vez ah, no tan sea... lejanamente. ¿Pero no es de que se haga responsable en el cual se la vas a mandar a vivir para allá? Pues sí, se puede, sí Si no se quiere venir a vivir con ella, pues que se la lleve No, pues entonces <risa> ahí de, entonces ahí es el tema de la broma, ¿no? Sí, que se la lleve Que se tiene que hacer responsable, ya sea que se la lleve O, o que venga a vivir con ella En esta casa donde habitas con tu mamá, ¿quién más vive ahí? Nada más eh, vive mi mamá, mi niña de nueve años y yo, nada más las tres Ah, okay. oye, ¿qué pasó con tu papá? Ah, oh, mi papá falleció ya hace algunos años Ok, y tu hermano supongo que ya también hizo su vida, el de medio Sí, mi hermano igual vive con su suegro Ok, ¿y qué vas a argumentar? ¿Por qué tú ya no puedes hacerte cargo de tu mamá o vivir con tu mamá? Ah, pues porque mira, yo desde hace como 15 días le vengo manejando la broma de que yo estoy Desde embarazada. hace 15 días, mire, le vengo manejando su <ríe> <una> promoción <ríe> Le dice que pues está embarazada Y que, mm. este, y que pues era del papá de, de mi niña Yo soy mamá soltera okay. Ella no conoce al papá de mi hija ¿Que se llama cómo? Antonio ¿Antonio Igual es un tipo de padre? qué edad? Este de 42 y 43 años Entonces te embarazas otra vez de Antonio Y tú vas a hacer vida ya con Antonio Sí, ya voy a servir y a Y por eso es, pues, sí. mamacita, ha llegado el momento de que convivas con mamá, de que te haga responsable. Ajá. Te vienes para la casa o te la mando para allá porque yo ya me voy con Antonio. Te entendí bien. Sí. Para esto tienes que ser bien segura, Tania, bien segura en la situación, sí. ¿ok? Para darte el color y justificar el número, la saludo yo. Buenas noches, cuñada Soy Antonio, te paso a a Tania <risa> y allí enganchamos. Te la te? Sí, está bien, Panda. Órale, vamos a pegarle, las bromas están. Era hasta acá has tu show. Mmm, bromas. Hola, Pandita. Buenas tardes. Te saludo desde la ciudad de Mérida, de Ana. Dios te bendiga. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor, bebé. Excelente. De, tu marido a qué se dedica sí, Es trailero Bueno Ven para acá, hija Sí, bueno Buenas noches, cuñada Hola, Antonio, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Antonio uh, ¿Quién, Antonio? Mí, mira, te comunico a tu hermana A Tania, que estamos aquí juntos Mi amor Tu hermana ya, ya contestó Ah, sí, está bien Gracias Hola, hermana Bueno ¿Qué pasó? no estás ocupada? No Este, sí. Pues bueno, mira Nada más hablaba para pues para comentarte no la situación. Eh, ves que en la tarde te comenté que pues sí, mi prueba salió positiva. Pues sí estoy embarazada. Este, me preguntabas tú que cuándo le iba a decir a mi mamá. Pues te dije que en cuanto Antonio me diera respuesta. Eh, yo en la tarde le mandé un mensaje y pues decidió marcarme y pues ya le dije que estoy embarazada y este y pues él optó por pues por venir a a la casa y pues enfrentar las cosas, te había comentado que él ya se había separado hace seis meses de su esposa pues ya llegamos a una conclusión, a darle solución a este pequeño problema y pues este pues voy a hacer vida con él hermana, este voy a pues ya creo que me toca ser feliz, ya es hora de que pues vea yo mi felicidad tanto mía como la de mi hija y la de pues el bebé que viene en camino no, eh problema Eh, bueno, no hay problema, pero pues aquí el detalle es que él no quiere vivir aquí con conmigo en la casa ni con mi mamá por pues, bueno, los antecedentes que tú sabes, ¿no? que nunca lo han querido, por el hecho de que me dejó nueve años con Diana. Entonces no quiere vivir aquí en la casa. Eh, y pues yo, ¿sabes? Que no tengo buena comunicación con Osvaldo. Él no va a venir a ver a mi mamá y pues creo que llegó el momento de que pues tú veas por mi mamá. En todos los sentidos, aquí hay de dos sopas. La primera es que tú te vengas a vivir con mi mamá y con Francisco, se vengan a la casa para que tú la veas. Tú bien sabes que pues mi mamá no puede estar sola. Una, uh -huh. o la segunda, que pues mi mamá se vaya a vivir allá contigo. Ah, pues eso no hay problema, pues ahora sí que aquí iniciar, ahora sí que no, no, no va a poner ningún pedo. Eso pues, no hay problema, no, ahora sí que no me preocupo, porque yo sé que ahora sí que es obligación de nosotros, pero de mi mamá. Eso no te preocupa que... hermana. Si y vas a yo hacer tu que... vida, mira, mira, no, escucha. Si vas a hacer tu vida, mira, hazla, por mí no hay problema. O sea, si ya encontraste quién, con quién establecer uh, tu familia, pues adelante. Yo como te dije, yo quiero que seas feliz, que pues ahora sí que formes una familia y si esa es la decisión que también mi mamá quiere pues adelante por mí no no voy a tener ningún obstáculo en decirle pues o abandonar a mi mamá pues sabes o decirle pues ahora como Valdo dijo no pues ahora trabaja para que puedas mantenerte tú tu, tu vejez o sea no por supuesto que no yo tengo la idea y como Panchita me ha dicho sabes que también tu mamá es obligación de nosotras ver por ella como mi mamá? Bueno, Ojalá pero pues que creo no. que, que ahora te toca hacerte responsable de mi mamá, ya que pues con ¿Qué? anterioridad pues, nunca viví por ella, yo, nunca no, has querido no vivir tú, con mira. ella. Sí, Tienes no que recuperar que con ella el tiempo perdido. Es justo sí, para, no. para todo. No, no pero yo creo que más es. para ti, más para ti porque nunca has vivido con ella. No es que te lo he echen cara. Crees que, ¿Y quieres que es un obstáculo para mí? No, que no es un obstáculo, por eso recurrí a ti. Sí, pues está bien. Está bien que lo hayas hecho. Está bien. O sea, permite digo, no, no hay problema. ¿Estás consciente de lo que es vivir un día a día con ella? y que fuera una persona desconocida. ¿Es eh, no, mamá? no es por eso. Bueno, sí es tu mamá, pero pues tú realmente no sabes a veces lo que le pasa a mi mamá. O sea, tú cumples con venir a visitarla. ¿Cada cuánto? Entonces Ajá. Pues es hora de, de devolver el favor que mi mamá te hizo. Pero, bueno, no un favor, pero, pero pues mi mamá sabes que siempre te protegió, siempre te dio estudio eh, y todo. Entonces, pues, es la hora de, de confrontar la situación. Y tú dices que no lo voy a hacer y que la voy a dejar ahí al la mano? No, no, mija, estás equivocada. No, pues, fue como tú cuando... sabes que ella no, ella no escucha muy bien. Y tenemos no, ya. pues un poco ¿Sí? de problema ¿Sí? con ella en cuanto a eso. Mi mamá sabes que sufre depresión. Tiene azucas. Uh -huh el problema auditivo, sí. y todas esas pues me la cosas me las buenas como si, me la pones como si no supiera, mi amor, sí, con mi abuelita, bueno, lo sabes, lo, o sea, lo sabes, pero no lo has vivido y con ella, bien. flaca, ¿por qué no y la y, y no, pues no, es exactamente, asilo? pero También. lo he vivido con mi abuelita, ¿Tú ¿Tú lo has visto? Que hacer? hay que mandar a tu mamá un asilo, y pues, más fácil, no, pues. <risa> asilo, bueno, sí, ¿por pico? qué le vamos a mandar un asilo?, <risa> están, Pendejos ¿Para mandarla o okay? qué? A ver, no, o sea, no, mm, te voy a pedir un favor, ¿eh, amanda, no ofendas no empiecen, a, a, a Antonio. ¿Okay? Sí, es el papá de mi hija y va a ser el papá de mi nuevo bebé que viene en camino. No. Ojo, te digo, ¿quién se está deteniendo? Mira, vete si quieres de una vez. No te preocupes con mi mamá, ahorita vamos a Cuñada habla, Antonio, nada arreglado. más, por favor, por favor no me ofendas esa palabra que acabas de decir, yo no me estoy metiendo. Yo tengo a mi hija Diana, Tani está embarazada, te pido por favor que no me ofendas. Sí, sí, o sea, está bien, no Mira, puedo entender sí. que eres una chamaca malcriada, que viviste ahí con tus abuelos, que sí, sí, estás desprendida sí, de adelante. tu mamá, ¿sí? Ajá, pero pues por favor, aquí sí. no se trata de ofender. No, ¿y sí, quién ofendiendo? Yo me he comportado neutral, te comuniqué con ella, ella y yo nos vamos a ir, vamos a hacer una vida, pero ella también ella está aburrida, tantos años de estar pues al cuidado de tu mamá, ¿sí?, Entonces, yo creo que esas palabritas que estás utilizando y que estás ofendiendo no van, por favor. Ajá, sí, sí, si, sí no, no, no te que, preocupes. Si no quieres sí, que tengamos sí, problemas. Sí. No, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mándasela en taxi de una vez, que se vaya. Mándale a tu mamá. Sí, mándamela, ya lo escuché. Mándamela, mándamela, pues. Ya lo escuché, pues Yo tengo el apoyo ¿Sí? de él y pues, ahora sí tengo quien me respalde. Creo que ya no estoy sola. Sí, adelante. Mándamela, entonces aquí la quiero. O sea, no puedes ni siquiera venir por ella, es tu mamá. Ni ¿Y y tan siquiera gastan el taxi. <risa> o sea, hasta con eso, encima de que yo he visto por ella todos Ay. estos años y todavía sí. quieres que yo pague el taxi. Que ah. sí, no, tan siquiera no. Mira, ahí nada, niñito, creo que ahorita vamos por ella, ¿sale? Y te tengo que colgar porque ahorita voy a hablar con Frankie Es lo que le decía. No, para, Pero de por qué abuelos? vas a colgar los... ¿La Las cosas como la persona madura que eres <risa> <risa> Oye, pero tú esperabas Que no iba a aceptar, Tania Sí, yo esperaba que no, pero mira, te está bien dispuesto. Tú esperabas una respuesta <risa> negativa y al momento que dijo, hola, lips, pues, cámara, échamela. <risa> ya voy por ella. <risa> Oye, ¿qué problemitas tiene tu mamá? Que ahí hubo, yo no quiero meterme mucho ni ser metiche, pero, Ajá. este, ¿tiene algún problemita que, porque le comentaste de que, mira, no es lo mismo vivir con mi mamá el día a día? <risa> ah, este, bueno, no, no problema. que eh, que pasa? Que mi mamá sufre de, este, es diabética. Ok. Eh, sufre hipertensión y pues hay momentos en los cuales mi mamá, este, la presión se le llega a elevar bastante. okay o sea, necesita eh, sus ya. cuidados. Eh, sí, bueno, mi mamá no es una persona, o sea, como tal que, o sea, que postrar en una cama. No, mi mamá trabaja y hace su vida normal. Eh, solo que, pues, sí vive con pues con eso todo todo el tiempo ¿Cómo se Estamos llama tu mami? ¿Cómo se llama? Mi mamá se llama Teresa Oye, ¿y qué edad tiene Tere? Eh, mi mamá tiene 55 años, me parece sí, 55. Bueno, Pues está muy joven, ¿no? Sí, está joven, mi mamá no está Oye, grande. ¿y le avisaste que le ibas a hacer la broma? Eh, sí, le avisé, de hecho le comenté que si quería participar Pero ella me dijo que no Lo que pasa es que como tiene un aparato auditivo Ella, el, el ruido del teléfono Le lastima mucho. Ah, ya. O sea, tiene problemas de oído también. Sí, sí, tiene problemas de oído. Ahora no, pues entonces se ve que está re bien ¿eh? ¡Ah! No hombre, nueva de paquete Tu mamá, tremendo Lástima que no puede entrar Porque estaría chido que La contactáramos con tu hermana y decirle Hija, este, que ya vienes por mí Y me llevo todo este. Nada más lo esencial, pero pues tu mamá No quiere participar ¿eh? No, no quiere, dice no mimi ni me metas De hecho no quería que le hiciera la broma a mi hermana Porque dice que Pues se iba a enojar mucho y que pues eso no se hace. Ya sabes cómo son las mamás. Sí, Ay, qué mala pata, Pues vámonos para el cierre porque ya dijo que pues prácticamente, sí, dijo que iba a ir a tu casa o que se la mandaras. Que iba de a venir por ella, que iba a venir por ella y que le iba a avisar a mi cuñado para que vinieran por ella. Bueno, entonces le vas a decir de la siguiente manera. Le dices, bueno, pues ya acordamos. Yo ya me voy con Antonio y con mi hija. este Mi mamá se queda. Este, te dejo una listita con todas las cosas, con todos los pendientes de lo que hay que hacer día a día y ahí en la notita te voy a poner cómo se oye el panda show. Ok. <risa> oh, sí, está bien, Panda. Vámonos, marcamos las bromas en caliente. Mmm, bromas. Un saludo, panita, desde la alcaldía de Tlapan, de la colonia Cantera Puente de Piedra. Me encanta tu programa y mil saludos. Cuídate mucho. Mis saludos a tu mamá. Las bromas en el panda show. Claro, música. La mejor de Excelente. Se ve que le tienes miedo a tu hermana, bueno precaución. Sí. ¿Tu son de voz. Tu llamada está. Ah, canijo. Aparte de todo no. calzonuda nuda. Pero tiene que contestar, no creo yo. Sí. De voz. Me lleva el tren. ¿Sabes qué, Tania? Nos está desviando la llamada. Vamos a hacer una cosa. Déjame hacer la pausa comercial y regresamos a intentarle. ¿Te parece? Sí, está bien, panda. A ver sí. si me llega mi hermano. Panda show. Manda tu número arroba. Quiero una broma y te marcamos. ¿Qué onda, Saúl? ¿Cómo estamos? Aquí la pandita show. ¿Qué haces, mi querido amigo Saúl? Nada, aquí este, marcándote, pandita Porque quiero hacer una broma Qué buena onda, ¿ya estás descansando? Qué tranza que te escuchas medio amudurrado ah. <risa> Sí, ya, ya, ya, ya estamos para descansar Pero entró la llamada y hice la broma Qué buena onda, ¿y para quién bromita, Aulillo? Para mi novia facilitar. ¿A tu novia? ¡Ándale! ¿Y cómo se llama tu noviecita? Yvet. ¿Cuánto tiempo con ella? Ya llevo un año Ay, no, cuánto, uy, olvida <risa> ¿Y qué? ¿Cómo va la relación? ¿Bien? Sí, pandita Qué buena onda, y qué bromita para Ivette Mira, yo estoy aquí en Guadalajara ¿Pero ¿Qué haces me, en Guadalajara? Me, ¿Eres de Guadalajara? No, soy de México, nada más que vine a cambiar aquí Ándale, ¿y cuánto tiempo llevas en Guanatos? Ya llevo cuatro meses, pandita ¿Y aquí te fuiste a chambear a Guadalajara? ¿Te llegó una oferta? ¿Qué onda? Sí, haz de cuenta que me subo al transporte público a venderse Ah, pacientes didácticos para los niños ¿Y quién te ofreció esa gran oportunidad Que no hay en la Ciudad de México, güey? <risa> O sea te, no, lle... ya sabes, pues. te llegó la oportunidad de subirte A vender a los camiones a Guadalajara ¡No mames! <risa> Oye yo, yo creo que tienes más campo de acción En la Ciudad de México, en el Valle de México Que en Guadalajara, ¿no? Pues Sí, pandita, pero ya está muy competida allá y acá no, está, está más libre. ¡Órale, qué chingón! ¿Y qué vendes, hola ahí en los camiones en Guadalajara? Vendo este calcomanías para los niños. ¿De, de, de qué tipo? De, ¿De qué tipo? ¿Así de, como de, de, de imágenes de caricaturas? ¡Ándale! Ajá. ¡Mira, qué buena onda! ¿Y qué, cómo es tu speech? ¿Hace cuenta? Yo voy en el camión, Este, estoy sentado ahí en la ruta que va hacia... Oblates en, en Guanatos Se sube el buen Saúl ¿Y cómo vendes? Ah, no, me aviento un, un verbo Pues a ver, aviéntate el verbo órele. Ah, pues haz de cuenta que me sube Les digo, hola, ¿qué tal? Vamos más saludo a la venta Te vas a decir ah, Son 16 tarjetas Cada no, tarjeta no, no, no, espérate, espérate Córtale mi chavo, estás mal No sé cuánto vendas Pero estás mal Y te voy a explicar por qué Porque tienes que hablar en tono de guanato, se lo ocupo, el ocupo, el tonito. O sea, si así hablas como chilango, nadie te va a comprar, cao. No, sí, ¿cómo no? Dicen, ese es chilango y me compran. Sí, si te es, tienes desde es, hasta allá. Ese es chilango, ese es muerto de hambre, tira. A ver, así, a ver, acérquese al teléfono y dígame bien cómo vende. Viene, viene, viene. Sí, era, sí. llego y... Hola, ¿qué tal? damas más caballeros. Artículos de papelería, sacó a la venta, te vas a llevar. Son 16 tarjetas, cada tarjeta cuenta con un bonito mensaje de amor y amistad. Por la parte de atrás cuenta con una bonita dedicatoria. Y aquí cada tarjeta cuenta con un bonito mensaje de amor y amistad. Pero en la compra te vas a llevar... Es una planilla con 40 calcomanías cuadribles, pero en agradecimiento a tu compra te vas a llevar una guía de estudio ya que le contiene figuras geométricas, las tablas de multiplicación. No de lo puedo creer, humana. Saúl. Dejaste la Ciudad de México para irte a Guadalajara a decir esa mamada. <risa> <risa> no, Oye, y qué tal, entonces si vendes bien, ¿cuánto, cuándo piensas regresarte o qué onda? Mira, yo tengo pensado regresar hasta el 23 okay. y, <risa> eh, y tengo pensado decirle ahorita en la broma a mi novia que ya voy a regresar porque ya este, ella sabe que me gusta mucho manejar. Entonces uh -huh. Voy a agarrar un camión y me voy a poner a trabajar aquí. Como sabe que soy bien amiguero, ya le dije que tengo amigos camioneros y no quiere que me quede, pero eso es la broma. Okay, oye, ¿y tu novia este qué onda él tiene? ¿Tienen hijos? ¿No? Solamente? Sí, tiene tres, tiene tres hijos. Ah, pero no son Tienes tuyos. Los no, no son míos. Oh, okay, este ¿Y cómo te llevas con sus hijos? ¿Hay convivencia o no? Eh, sí o sea les hablo de hola y cómo estás y igual el niño que está más grande y hasta ahí pero no me meto en su vida mucho así con ellos bueno por qué no le hablas así como bien animadón este que hoy te fue poca madre que vendiste bastante bien Que conociste gente que te vas a extender no solamente en Guadalajara, sino que en Vallarta vas a dividir los días. No sé, aviéntelo en choro. Así como muy felicilla. Ah, qué bueno. Y ya después cambies de tono diciéndole, oye, ¿pero qué crees? Me voy a quedar tiempo indefinido. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos, chaparrito? No sé si se fuera ahí como pues diciendo que... Pues que ahí la dejan, ¿no qué onda? Y también te puedo decirle, le, le estamos en la broma y la dejamos. No sabes qué son guillones y ya no quiero convivir con él. <risa> <risa> Oye, ahí le vas a dar un gancho, a Liga. Sí, yo creo que sería bueno. Le puedes decir y sabes qué, pues la verdad es que usted ha tomado precio, todo va muy bien, pero pues la verdad es que yo no tengo por qué cargar con tus hijos. Este. Eso. Muy bien, pues vamos a pegarle, Saúl Importantísimo, acérquese bien la boquita A la bocina, de repente te me alejas Y como okay. que el audio me va y me viene Este, cualquier okay. cosa que te pregunte Pues tú, tú pernoctas en un hotel, dices eh, eh, Aquí en el hotel Ah, perfecto, entonces, pues, por favor Cualquier cosa, le dices que le estás hablando del hotel Porque tu teléfono se está cargando ¿Sale? Okay. Listo, marcamos en directo desde el Pandacool Center La diversión está En este cast to show Mmm, bromas Buenas noches, Panda Show Saludos desde Pachuca Hidalgo Acá te eh, escucho en el taxi Acá te saludo y te transmite el cachibombo Saluditos, Panda Está chido tu programa, ¿eh? Las bromas en el Panda Show Claro, Excelente Sale, sale, sale compadre El whatsapp para saludos es 55-760-726-32 32 Hola. Bueno ¿Quién habla? Pues yo, amo mismo que quién ¿Quién? Saúl, mismo que quién Ajá, ah, es que te desconocí la voz Yo por eso me quedé dije, chinga, ¿quién? No te Desconocí yo. la voz y luego el número no me apareció ¿De ah, que no me no. Es que estoy marcando de uno privado. Ah, con... ¿Qué <risa> <risa> me ha <Sí>, Me espantaste. <risa> oye Oye, oye, ya ves que te había comentado este, pues, que me iba a ir el 23 para allá. Ah, ya vas a empezar. ¿Qué crees? Que siempre no. Me voy okay. a quedar de... Pues voy a ir a vender a Vallarta, de tiempo infinito. ¡No manches! y ya habíamos quedado... Y pues la verdad, pues estoy pues estoy bien, ya ves que estoy bien feliz aquí, estando vendiendo y todo eso y pues la verdad quiero estar más tiempo acá. ¿Y entonces? Pues eso es lo que yo estaba pensando, yo y tú, de que, pues yo creo que, pues... Algo está o sea, pasando está... y no me quieres decir, ¿qué está pasando? A ver, tú dime. Pues la verdad, pues tú sabes que vendo y quiero ir a Vallarta, Mazatlán, o sea, de tiempo indefinido. Ajá. Y pues quería terminar la relación de una vez. ¿Por qué, Saúl? Pues porque pues voy a estar mucho tiempo acá y la verdad... Pues, ¿Y eso qué? O sea, yo ya había quedado en algo contigo. ¿Quieres en verdad saber qué está pasando? Sí. Es que tengo otra muchacha acá y la verdad, pues tenía que decírtelo. O sea, tanto han drama para que me salgas con tus cosas? Y luego ya ves que tenía... Es bien chillona y no, no, no, no. ¿Por qué me estás diciendo todo eso? Pues es que acá estoy mejor, y está, me está yendo bien y o sea tengo muchas ganas ya no quiero regresar. ¿Por qué me estás diciendo esto ahorita y al rato hace rato me estás diciendo otra cosa? Pues estoy siendo honesto porque te lo mereces. ¿Y por qué no me lo dijiste te... desde el principio? O sea, ¿por qué que... ahorita? O quieres que te diga mentira. Te estoy hablando. ¿Por qué ahorita me dices eso? Por eso. ¿Quieres que te engañe y que siga con mis cosas o qué? No puede ser en serio Saúl, que hayas, que estés haciendo las cosas sí por eso estoy por siendo eso. maduro mira. contigo seamos maduros ¿eh? Seamos maduros estoy siendo maduro contigo estoy diciendo la verdad ¿qué quieres que te diga? Si la decisión ya la tomaste tú por eso por estoy eso por contigo. eso mira yo te voy a decir una cosa tú sabes por qué lo estás haciendo yo no tengo por qué estarte diciendo ya nada. Por eso, pues tomé Por ando, eso, por, por eso te estoy diciendo, tú tomas la decisión a tomarse es tú, Saúl. No yo. Oye, ¿Sí? ¿te puedo preguntar algo? ¿Qué? Pero me respondes con... ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Bueno. <risa> <risa> <risa> ¿Y vete! estás en las bromas del Panda Show? <risa> Oye Saúl, ¿de dónde te sacaste de la manga que andabas con otra? ¿Qué? De eso no se trataba la broma, Ivete ¿eh? No se trataba La broma era que se iba a quedar en Guadalajara Que porque tenía más oportunidades de trabajo Que, pues sí, que tus hijos son muy chillones, ¿verdad? Pero ¿Y cómo le decías? ¿De qué, qué me estás hablando? ¿Por qué ahorita me dices eso? Pues sí, porque hace rato me estaba diciendo otra cosa ¿eh? ahí. Ivete, te estás llorando, mija Sí ¿Te quieres mucho este gordo? Demasiado, ya lo sabe ¿Y, ¿Y por qué lo dejaste ir a Guadalajara, mija? Pues, en cierto modo él sabía que, y sabe que cuenta conmigo Pues sí, pero, pues para vender chingaderas puede venderlas en cualquier lado o sea, ¿Cuántos mercados hay en el Valle de México? Muchos ¿Cuántas centrales de metro? ¿Cuántas Demasiado. paradas de autobuses? ¿Cuántos hay? Muchísimo ¿Y sabes por qué se fue a Guadalajara? No Porque las tapatías están buenísimas. <risa> Digo, no te conozco y mereces todos mis respetos, pero ahí están. Tienen unos guacales. <risa> y luego este güey se mete a las paradas del camión, entonces, o se mete a los camiones, imagínate después. Uy, uy, Ahora... Tú le crees en realidad solo en los camiones conociendo muchachas y todo. No crees que se aviente un brinquito con una tapatía. ¡Ah! Si sí, se nota que realmente es un idiota. ¿Y dónde se conocieron ustedes? ¿eh? ¿Dónde empezó la historia de amor? Sí, pues en realidad íbamos en la secundaria. Háblame fuertecito, Ivette. Sé que estás llorando, pero háblame con ganito. ¿En la secundaria? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo fueron a la secundaria? Ya tiene mucho tiempo. A ver. Pero si se conocieron en la secundaria, bien morritos y todo, entonces ¿quién te clavó tus tres chamacos <risa> es Otra historia. Otra historia. ¿No te hubiera sí. gustado que te los clavara Saúl? Sí. ¿Y y ¿Y? Sí. y si se conocieron desde la secu? Sí. ¿Quién se apretó el calzón? Tú o él. Sí. Pues es que en realidad tomamos humos no diferentes, pandita. Sí, tú en Guadalajara y ella en la <risas> Oye, entonces ya se volvieron, la vida los volvió a juntar ¿Tú tienes hijo, Saúl, con otra relación? Sí, bandita Chale, mira, pues qué chido Pues dile por qué la broma, Saúl, a la chillona de Ivet. <risa> <risa> que te amo, chaparrita, sabes que te quiero Yo también te amo y sabes Mm, chiquita. Y también a las zapatillas, dice el panito. Cállate. <risa> Ay, okay. oh, y eres bien celosita, ¿verdad? Sí. Mm. Yo que tú mañana agarraba mi camioncito y aguanatos, mija. ¿Cómo va? Mira, él vende estampitas, tú ve y vende medias, mija. <risa> sabes que los productos para mujer se venden muchísimo, ¿no? Ah, claro. Pues ahí perfecto. Está. está bueno. Familia, dígame cómo se oye el Panda Show. A toda máquina pandita. El Panda, Panda, Show, Show. Panda Show. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto porque ahora tienes arroba quiero una broma. Y estoy en Tabasco. Ahí está Londra. Hola, Londra. Hola, buenas noches, Fanda. Un gusto de conocerte. Ay, yo ya hablas bien bonito, bien trabajado. Oye, ¿qué ha pasado un peje lagarto? No, es igual ¿no? <risa> oye, Londrita, y platícame, ¿cuánto tiempo escuchando el Panda Show en Tabasco? Eh, mire, eh, yo conocí el programa porque mi novio, al que la vamos a hacer la broma, eh, él me dijo, mira, yo a veces cuando estoy así súper aburrido, voy conduciendo, yo escucho este programa y él lo puso y yo dije, no, pues sí, y ya dije, ay, algún día te voy a hacer una broma y él me dice, no, yo te lo voy a hacer primero. Y ya, pues ya ahorita esperé ese mes que bajó, o sea, que estuvo ocupado, pues. Eh, y pues ya ahorita vaya a ver qué se arma, a ver qué ah, pasa. y mira, o sea que tú empezaste a escuchar el panda show por la víctima, por el novio. Ajá. Ok, y ambos se han comentado que se van a hacer una broma. Sí, nos lo <risa> ah, hemos dicho. Mira, pues tú fuiste la primera. Oye, hermanita, dime, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo se llama tu novio, pues? Se llama Andrés. Andrés, ¿y qué bromita tienes pensada para Andrés? Eh, bueno, antes que nada que me perdone porque pues ni modo. Entonces, él está ahorita un poco así como que frustra frustrado, entonces ahorita pues para que salga de ese área de confort donde está el pensativo en algo que le está pasando, uh -huh. pues ya ahorita eh, ¿qué, cuál fue la pregunta? <risa> <risa> <risa> ¿Qué pasó, hermanita? ¿De qué se trata la broma para Andrés? Ah, sí, okay. Voy a marcarle ahorita, mire, eh, yo estoy, otra, estoy sola, estoy en mi casa, tengo un niño, entonces mi niño ya le dije vete el cuarto ahí me ocupa que en algo, ¿no? Para pues estar aquí solita pensando en lo que voy a hacer haciendo y no trabarme en nada. Le voy a hacer una llamada, le voy a decir, ¿sabes qué? Vino una prima, se llevó a niño... Okay. Y pues me quedé solita y voy a hacer un mandado, compré un medicamento para llevarla a mi abuelita. Okay. Me desocupo en una hora y hablamos y ya, ya va el número disparado como quien dice y ya le voy a inventar un nombre, Ismael. No, no, no conozco a nadie, pero pues que se llama así. Pero le voy a decir, ¿sabes qué? Oye Isma, que ya ven aquí a la casa. Fíjate que me quedé sola, tengo exactamente una hora. Tengo y ya, una horita pues... ahí para que te cantemos la de pues. <risa> para que platiquemos, no lo sé. ¿sí? Oye, va a estar padre este y ojalá se logre porque, por lo que me escuchas, Andrés es fan del show, ¿no? Exactamente. Y, y, y bueno, si no pues sería, sería padrísimo que tú dieras el primer golpe con la primera bromita. <risas> porque él ha anticipado que quiere hacerte bromita. ¿Cómo vas a justificar el número, Alondra? Porque okay, conoce Todo tu número. está solucionado. Tengo un plan. Lo que pasa es que a veces él me llama y no entra mi llamada. Entonces, ahorita si me dice, ¿sabes qué? Y este número... Ve Andrés, si yo tengo rato marcando, marcando Entonces pues le piqué algo Y pues ahorita voy a volver a configurarlo A ver qué pasa Perfecto, si no te pregunta nada Tú no, no le menciones nada. nada, ¿ok? Perfecto ¿Estás lista, Alondra? Sí, ya, no, no lista, pero a ver cómo sale ¿Y ese suspirito, qué es lo que pasa, hermanita? Eh, a ver qué pasa Porque es muy sensible Muy sentimental mi niño <risas> oh, ¿y ¿Cuánto tiempo llevan, Andrés, y tú? Eh, un año Un año No, un, no, no. un año, un sí. año, qué bueno Vámonos, marcamos las bromitas En el Panda Show mm, Bromas, ¿qué pasó mi pandita? Saludos desde la Blanca Mérida. Aquí también escuchamos tu programa El Panda Show Las bromas en el Panda Show ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Excelente Listo, listo También puedes seguir al pandita en Instagram Búscalo como Zambrano 25 Bueno, Bueno Oye Este, voy a hacer un mandadito aquí a la farmacia porque le voy a dejar a mi abuelita a su medicamento. Te puedo marcar en un ratito. ¿Qué haces? Me está ¿Ah? ¿De dónde me estás marcando? Andrés, es que no sé por qué no entran los números. ¿Qué estás haciendo? No me he comunicado contigo en toda la tarde. ¿Qué sí? ¿de dónde me estás marcando? No aparece mi número. No, privado dice. Ah, bien. Este, mira, ah me está marcando mi mamá mira vamos a hacer algo este ahorita te voy a llamar pero cuando me desocupe porque voy a ir por un medicamento sale ¿dónde estás? aquí en una cosa ah. me vas a contestar o no pues sí, si estoy despierto, sí sí porque no me has contestado toda la bueno no me has dicho que has hecho toda la tarde, te escribí hace rato, tiene como ¿Eh? a las te escribí como a las seis, mm oye me quieres, claro que sí Ah, bueno, oye, este quiero que me perdones ante todo de todas las cosas, pero bueno, ahora te voy a decir, ¿sabes por qué? Bueno. Escúchame. Ahora te marco, sale. <risa> <risa> <risa> Oye, ya lo anticipaste, ya estás, hija de calimán. Tengo que llevo como diez, mil, tengo como diez mil videos que he visto? Oye, este, ¿qué te iba a comentar? Pero ya está, ahí te preveniste. En, Este, oye, este, me perdonas, ¿eh? Bueno, creo que tienes el choro y tienes la broma, mi querida Londra. Acuérdate que esta llamada del número disparado, si nos has escuchado allá en tabaco, tienes que entrar contundente y tiene que ser un monólogo auténtico, ¿ok? Primero, tienes que mencionar lo más que puedas sin abusar el nombre de Ismael, que ese es el que, el que se va a ocupar, ¿estamos de acuerdo? Ajá, okay. Entonces tienen que entrar primero diciéndole, Ismael, mi amor. Ahí. Ismael, mi amor. Y te avientas con el choro de que tengo poco tiempo, te estoy esperando, ya voy para allá. ¿Le vas a decir que lo está esperando que vas con él? ¿O cómo va a ser ahí tu retórica? Ay, Dios mío, para empezar, espero que no responda. Y este y por eso me anticipé, porque pues igual estamos aquí en este programa. Y yo recalco, él fue el que me lo enseñó. Dijo, lo recalcas qué? Lo recalcas Y yo te voy a hacer la broma Y yo digo sí, okay, Pero ya esperé dos meses Así que me toca a mí Ay, Alondra, que hagas juárez Pero contéstame lo que te pregunto A ver, dime estoy, A ver, tienes déficit de atención, ¿verdad, mija? y sí, me estoy enamorada No, que, que, aquí le llamamos tarima, qué enamorado. A ver, te repito, monólogo, decir el nombre, aventarte el choro, cuando él te diga, oye, ¿con quién estás hablando y todo tú? Bueno, Ismael, y de repente le vas a decir, ah, este, discúlpame este... Todo tiene una explicación, no lo... sí. Mira, sí, pero no es que es un amigo. <risa> y bueno, ahí te lanzas. Listo, marcamos. En directo desde el Panda cool Center, la Diversión está era el Panda Show. Mm, bromas. Un saludo a mi pandita ya escuchándote desde los Tultitlán y avanzándole, avanzándole para Mérida, Mérida con toda la actitud, papá. Saluditos cordiales. Las bromas en el Panda Show. Hicieron, Excelente. Bueno, oye Ismael, fíjate que se acaba de ir mi mamá y pues aquí estoy solo en la casa y apúrate, tienes una hora, tienes una hora, dime qué onda, porque pues, aparte pues igual no está mi novio, tengo muchas ganas y contesta. Bueno, Isma, Bueno. bueno. ¿Me escuchaste? Sí. Ismael, ¿entonces vienes sí. ya o qué? soquito lo viste la loa así ya todo así de aló oye sea, Londres, estás bien nerviosa pero sumamente nerviosa a ver pero si mal no me equivoco pues es una broma retro porque él te dijo que te iba a hacer la broma ¿no? Uh -huh. Tú te anticipaste, esperaste el momento, se le estás Oye, aplicando. ¿y cuánto he esperado para esta bromita? Pues dices que dos meses, ¿no? Ajá. sabe tu productor. Es para que te concentres y es para que le eches ganas y la disfrutes. ¿Pero me Mi hija Estás bien nerviosa. Sí. O no, sí. con eso ya tengo ya, con eso ya tengo para que no me hablen una semana. Pero un tú mes. nunca le dijiste, oye, estoy ansiosa de ti, no, te No ya con eso yo creo que ya, o sea, no manches. ¿Por o qué le no si tienes tanto es... miedo, Andrés? ¿Por qué? No le tengo tanto miedo, el de hecho de que yo le haya hecho esta broma, es así como que ya me rompiste mi suerte, ya me rompiste <risa> mi madre, así como que... Ok, bueno, entonces, ¿crees que te llame o no crees que te llame? No, no me va a marchar. Bueno, entonces ahorita ya viene la confrontación, te acabas de dar cuenta que la regaste, de que okay. te equivocaste y tienes que limpiar la basura que hiciste. Entonces, el paso siguiente es... A Andrés, pero dudosa, eh, dudosa, medio tartamuda, porque no sabes cómo va a reaccionar. Oye, me acabo de dar cuenta que este, eh, que te marqué. Lo que pasa es que no sé qué pretexto le puedes decir. Oye, es que mi prima le está molestando a un chico y y me pidió que no sé eh, o posiblemente que es una persona del trabajo. Tienes que buscar cómo vas a limpiar esto. Hasta que llegue el momento porque él, si sale bien la broma, de acuerdo al libro publicado en 1972 por John Malverde él te tiene que decir, no, ya lo supe todo, me estás engañando. Ándale. Y tú, bueno, es que no quería que te enterras así, sí, estoy conociendo a un chico que se llama Ismael. No sabía cómo decirte, lo llevo tanto tiempo. Espero y no que me, me perdones. Contestan. No, no. No te contestas si no le hemos marcado. Ay, Dios mío, bueno, bueno, ya me estoy imaginando Hombre, esta trae su broma por un lado y nosotros por otro En fin, marquemos las bromas en el Panda Show Mmm, bromas ¿Qué pasó mi pandita? Buenas noches, mil saludos desde aquí de La Blanca, Mérida Nomás para que sepas que todas las noches me duermo contento sonriendo Después de escuchar tu programa Las bromas en el Panda Show Claro, Excelente A ver, lista, congéntrate, congéntrate ¿Me que le mandaste mensaje. Bueno, oye, ¿qué te pasa? Me me equivoqué de llamada, pero perdóname, mi amor. Tú sabes que nada más tú me haces sentir lo que. Bueno, o sea, no, no nada más. ¿O qué piensas o qué? Estoy tomando algo. Ah, no, no, de verdad. ¿Dónde estás? Eh, Aquí estoy saliendo de mi casa estoy sola aquí en mi casa amor este de que te dijo ahí se llama Ismael y pues la verdad quisiera decirte una cosa o sea de que pues estoy saliendo con alguien más tú te vas mucho tiempo me llegas solita y pues hay alguien más que ocupa tu lugar Ok, está okay. bien entonces este dime si lo crees o no y ya te puedo decir yo la verdad cómo Dime si lo crees o no, o yo te puedo decir la verdad. Que si creo o no, que. De que hay alguien más que ocupa tu pues lugar cuando no estás. me lo estás no está. diciendo, pues no hay ningún problema, o sea... ¿Cómo de que no hay ningún problema entonces, ¿No? Andrés y yo? Pues qué bueno que tú me lo estás diciendo, siempre te lo dije Siempre me ¿no? lo has pedido, lo ¿verdad? Digan, sí, siempre pues, me lo claro, has pedido. Nada más, y es todo. Bueno, te voy a pasar aquí a esta persona para que igual te diga, porque igual no, no, no ya no puedo estar fingiendo. Mira, no quiero nadie, ya voy a descansar, te voy a descansar y no molestas. a Oye, mi amor, ¿cómo se oye el pantalla? A toda máquina. Broma. Mi amor, ¿escuchaste eso. Andresillo. Andresillo. Andrés y yo Oye, creo que te ganaron la broma, ¿eh? Pero mira, estadísticamente Las personas que son fans del Panda Show Al final se ponen jetones No responden Se enojan Y creo que es tu caso Porque tú le enseñaste a Londra A escuchar el Panda Show, ¿sí o no? ¿Qué onda André? pinche panda? <risa> A ver, dime, Andrés, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Uh, ya sabrás. No sé, te estoy preguntando. Bueno, amor. Ah, pues todo, todo, todo El todo. pejelagarto ¡Ah! El pejelagarto Yo pensé que ibas a reventar eh, Pero no lo tomaste muy tranquilo Sí, hombre, más tranquilo que me tocó Está ah, bueno, ale, no, Alondra Dile por qué la bromita a tu novio, adelante Mi amor, porque cuando yo llegué, alístate Me tienes que atender súper wow Y te amo muchísimo Y pues ya lo sabes, un chico picoso, Y uff Oye, ¿a aquí. qué te refieres con que tienes que atenderme cañón? Quiero sabe, Eros sabe Se me pierde mucho y pues no sabe cuántas ganitas le tengo Lo amo demasiado Uy. ¿Cuánto tiempo llevan sin estar juntos? Eh, ay, dile toda mi vida ¿Cuánto cuatro tiempo? Días, cuatro, cuatro días, días. ¿Y, ¿Y cuántos paso días de cuatro faltan? Cuatro días ¿Cuántos? Bueno, tengo que trabajar y me voy por un mes ah, ¿Y cuánto tiempo faltan O cuántos días para que estén juntos? Eh, este fin, de, fin de, semana, de semana mi vida Oye Andrés, de verdad que te escucho y me quedo sorprendido. O sea, así todo gachón y todo... Pero bueno, en fin. Díganme, Tabasco, ¿cómo se oye el panda show? A se toda escucha a toda suerte, máquina. Dale. El Panda Show. Pide tu broma por WhatsApp. 553-726-3482. Y tengo a Ernesto. Hola, Neto. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, Ernesto. ¿Qué onda? ¿Para quién la bromita, papá? Para mi mamá. Para tu mami, que se llama cómo? Lorena. Lorena. ¿Y por qué broma para tu mami? Platícame. Pues nada más, para hacerlo mejor un ratito. Eh. A ver. ¿Qué te hizo...? Relación? ¿Qué te hizo tu mamá para que la quieras pasar pasar un rato de broma tensa? Nada, nada, pero Nada más, ¿no? Para que pues lo que te arruinara un rato. Oye, con quién estás que escucho una voz risueña? Ah, con mi esposa. Ah, ¿y cómo se llama tu esposa? Lisbeth. Órale. Y bueno, ¿qué bromita para Lorena, tu mamá? Ah, mira, lo que pasa es que mi mamá... La mamá de mi esposa, ahora sí que la que viene siendo mi suegra, le prestó un dinero Ok, tu suegra? Exactamente ¿Qué Aquí? se llama? ¿Cómo? Ah, Flor Flor, ok, bueno, ¿y luego? Eh, tiene como dos años que le prestó el dinero uh -huh. Le prestó la cantidad de nueve mil pesos uh -huh. Bueno, el chiste es que hasta la fecha este apenas no tiene mucho que Mi mamá llegaron a un acuerdo con los intereses Se quedó en catorce mil pesos la deuda Órale, o sea que tu mamá ha sido buena para pedir, pero mala para pagar. Pues, dígame que, bueno, que pues, no decir que sí, estuvo cumpliendo con los intereses como un rato, se atrasó y pues ya, ahorita la deuda son mil. Ok, mm. entonces, a ver, ella empezó con una deuda de 9, con los intereses y todo, ya va en 14, según como tú me estás comentando, ¿y ha hecho pagos o qué onda? ¿Cuánto ha pagado? O qué? Llegaron a un acuerdo, hace cuenta que pagó como unos 10 meses de mil pesos, Y este, digamos que prácticamente pues el dinero se se pone ya pagado, ¿no? Llegaron a un acuerdo, dejó de pagar intereses y cerraron la cuenta total en mil oh, Órale, órale. Sí le vieron la cara a tu jefa bien chisto. Y lo bueno es que viene por el lado de tu suegra, o sea, está cañona. No, hombre. De hecho. ¿Pero tu suegra no fue la prestamista? Ah, mira, ella fue la prestamista, pero al ver que no le pagaban, pues ya quisan un familiar para meter más presión. Órale, pues, bueno, ¿y de qué se trata la bromita para mamá? Ah, mira, pues hace cuenta que hoy por la tarde mi suegra le marcó a mi mamá. Uh -huh. eh, hace como un mes, mi mamá le dio la cantidad de cuatro mil pesos y nada más le resta diez mil. Y hace ratito le marcó para decirle qué que pasó con su dinero y todo, ¿no? Y este le dijo que el tío ya estaba enojado y todo. Y ya pues mi mamá, pues si molesta, le dijo, pues si el tío necesita su dinero, pues dale mi nombre, que me marque y todo. Okay, ya este, como que se prestó, ¿no? Se supone que ahorita tú eres el tío y y tú, tú dijiste, a... ay, ay, ay, ay, ay, y esto está pa bromita, <risa> exacto. Okay, entonces quiere que quieres que hable el supuesto tío que realmente no existe, ¿no? No, pues sí, sí existe el tío, pero pues el tío realmente no tiene nada que ver. El tío sí, sí se llama Juan. Okay. Es tío porque era tío del que era mi suegro, mi suegro ya falleció. Ok. Y respeta como tío, pero sí, ¿Y, qué nombre que... le ponemos al tío? Juan, se llama Juan. ¿Y qué relación tiene con Flor? Eh, se podría ser tío político porque el tío su es esposo, pero ella lo respeta okay. como tío. Ok, entonces para referir como sobrina, ok. Uh -huh, Juan. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y ¿Qué más? Este, pues ya, creo que tiene todo. Yo lo que quiero es saber hasta dónde llega, ¿no? Porque lo que decíamos era no tiene mucho que mi jefa pintó su casa y compró sus alas, ¿no? Sí, uh -huh. pues como somos familia, pues llego a oídos de mi suegra ¿no? Ok. Y sí, pues también no sé si lo puedes agarrar de ahí, una ¿no? como que no, pues así como para comprar su sala, de su casa y todo. Y... a que no, sala sí. perfecto y pintar casa. Ok, ahora, ¿le hablaría directo Juan o tú le dirías, oye, ¿sabes qué? Tengo aquí al tío Juan, este, ¿qué onda? No, pues no sé, se puede de las dos maneras, no sé tú cómo lo veas, podemos hablar y ahorita este... Pues yo Porque creo era... que para sí. darle veracidad, pues que entres tú, ¿no? Bueno, sería mi esposa Porque veía la que le decía Oiga, ¿qué crees? Que... Ándale, a ver, ma, ma, comunícamela, comunícamela Se llama Lisbeth, ¿verdad? Sí bueno. Hola Lisbeth, ¿cómo estás? Ah, sí, bueno, sí, Oye, pues ayúdanos para el enganche, ¿no? Sí Mira, pues... te comunicamos con Lorena Tú la saludas bien amable, bien cordial Oiga, este, suegra, soy Lisbeth Este, ¿cómo he estado? Fíjese que aquí está el, el... Mira, no sé si te, te convenga más Y ella vive en la parte de aquí abajo de mi casa. Que yo le a hacer teléfono y le digo, a ver, ¿Es qué? mi yo, me marcó y es que, pues, quiero hablar con usted. Me parece perfecto, Chaparrita. Un favorcito, vete bajando, yo voy a marcar entonces ese teléfono y de una forma muy natural te pregunto por ella. Oye Resto, una pregunta, ¿a dónde quieres llevar la bromita? Eh, pues lo que yo quiero es como que desesperada a mi mamá, hacerlo no sé mejor, vamos, que reviente y pues a ver atrás me llega, ¿no? porque Pues como me lo dijiste, ¿no? Que, que si le giran la cara y pues ella dice que pagó mucho dinero como para que, que no se están negando a pagar, ¿no? Para que vez le estén exigiendo que, pues que pague más. Okay, entonces quieres que la desespere como el tío Juan. Exactamente, exactamente. Ok, este... Es que y que, tú, es que ¿tú, le diga y tú? De, de su remodelación, de su sala, de sus cosas y todo eso. Ok, perfecto, pues vamos a echarle Toda la actitud y todas las ganitas En directo desde el Parque Center. La diversión está en hasta cast show Mmm, bromas Saludos a mis pandas de San Andrés de Todos los días escuchamos tu programa Felicidades Las bromas en el Panda Show Claro, música. Excelente Listo, voy muy... <coughs> Bueno Sí, buenas noches Hola, buenas noches, tío Habla, ¿cómo, cómo estás, mija? Bien, ¿y usted? Que okay, muy bien, gracias, aquí ah, pues, okay, preparando bueno. la cena Oye, aquí molestando, este, pues, no sé si puedo hablar con Lorena Ah, sí tío, se la comunicó, es mi suerte Sí, Espérame. muchas gracias, sí Hola. mija, saludame por favor a tu mamá Bueno Bueno Bueno, buenas noches Buenas noches, acá Juan, allá Lorena A sus órdenes señor, dígame ¿Cómo está, señora? Buenas noches Bendito Dios, bien, mire, ya estoy en casa Qué bueno, pues yo he tratado de ser paciente, ¿verdad? Porque pues ya traemos una deuda desde hace dos años, caray. Estaba platicando con mi sobrina Flor, ve eh, que llegamos ahí a un acuerdo a través de ella, pero sí quise hablar de una forma directa, porque pues yo siento que ya usted está siendo muy abusadorcita, ¿no? Quería platicar con usted directamente. Ajá. Y bueno, pues que me diga por qué no ha, no ha pagado, o sea, uno... a mí, Conmigo habló mi, mi sobrina, ¿sí? Habló Flor me dijo, oye, pues tío, fíjate que, este, pues Lorena ya me hizo el planteamiento, pero ya pasaron dos años, cara, y pues ¿por qué no has terminado de pagar? okay señor, bueno, mire, le comento, en el, el primer caso, bueno, la primera situación fue, sí, tuvimos la necesidad de acudir a mi consuela para solicitarle un préstamo. Sí. El trato, pues lo hice, finalmente lo hice directamente con ella. Tiene toda la razón en estar molesto, se le pagó más de un año de intereses, Y, este, y yo estaba consciente, ¿no?, que me lo había prestado con intereses. Sí. Desgraciadamente, por una u otra situación, señor, no le he podido liquidar su dinero. De hecho, hace rato hablé con ella, porque sí. pues ella ya, ya había comentado que esto ya iba a ser, pues, entre ellas dos, como fue desde un principio, ¿no? Sí. Y, este, y no, créanme que no es mi intención quedarme con su dinero, de verdad, señor, que desgraciadamente por una u otra situación, le vuelvo a comentar, Eh, no se le ha podido dar su dinero, pero no es mi intención quedarme con su dinero. Finalmente ustedes tienen, bueno, la señora tiene mi concesión y pues si se le dejó en garantía fue más que nada por la confianza que había, ¿no? Yo entiendo que le quedé mal y estoy sí. consciente de eso. Sí, pero mire, no es que... mire, yo yo accedí yo accedí porque me gusta ayudar al pobre, al jodido, al necesitado, no, gracias, al muerto de hambre. La verdad es que me, me gusta apoyar, pero... Sí me gustaría saber, te, tengo varios cuestionamientos, es, ¿por qué pidió el dinero? ¿Para qué lo necesitaba? Eh, bueno, en, el, en su momento, señor, yo tenía que realizar un pago de mi carro. Sí. Este, y eso fue lo que me atrasó totalmente, por eso, como le comento, acudí a la señora Flor. Sí, Ese sí. fue el motivo. Y de ahí ah. mire cómo es que, pues, hemos arrastrado y arrastrado, este, pues, de alguna manera, esa, esa deuda. De hecho, Pues yo le comentaba a Doña Plora, esa la concesión no se han pagado revistas. Eh, o sea, también traigo deuda ahí. En el momento en que yo la recupere, pues la tengo que poner a corriente. Mire lo que son las cosas, porque a mí me platicaron las cosas bien diferentes. Si yo accedí A prestar el dinero y accedí a ser tolerante y Ajá. accedí, porque ya estamos hablando de dos años, ¿sí? ¿sí? Ya estamos hablando de dos años. A mí me dijeron, y me lo dijo mi sobrina y también su concubino, este Ernesto, uh -huh. que la estaban pasando mal por todo este tiempo. Toda esta situación que estaba pasando, ¿no? Pero sí, después me enteré otra información, y después también me dicen que usted ya cambió sala y ya se puso a pintar su casa y todo. Y dije, a ver, a ver, a ver. A ver. Yo quiero hablar con ella directamente, porque cómo es posible que le enseñaron a pedir y no a pagar, y ya haya comprado una sala y esté pintando la casa y arreglando cosas sin pagarme a mí. Ajá. Entonces, sí, yo pido, le exijo, una explicación, porque, pues, supongo que la sala ¿cuánto le costó? La pintura está bien cara, ¿sí? Ajá. Todo lo que está haciendo, entonces, pues todo lo que me adeudo y todo, y usted lingo lilingo, y gastando dinero, e invirtiendo en cosas y no pagando sus deudas, pues discúlpeme, pero no es de Dios. No, pues sí, tiene razón. Pues no sé, ¿sí me entiende? O sea, no es no es de Dios, no no es de gente decente. O sea, no tengo el gusto de conocerla, pero la verdad es que sí se está manchando y sí está demostrando ser una lacrota. Ay, porque eso es lo no, que es, estar jineteando el dinero, eso es de no, lacras, no, porque no, uno se le prestó con buena voluntad, caray. Eh, sí, de hecho, estoy que consciente de eso le vuelvo a repetir, eh, pero finalmente en, en su momento pues se le pagó un interés, ¿no? Y no fue cualquier cosa, señor. Estoy bueno, consciente de las cosas. Así, a ver, pero no me venga con los intereses, mire. Usted misma me dijo, usted aceptó y el trato fue con los intereses. Ahí estamos de acuerdo. Usted teniendo dinero para poder saldar un préstamo y no pagar intereses, prefiere invertir en una sala, prefiere invertir en tambos de pintura y pintar su jacal, que pagar la, la deuda y no estar pagando intereses, por favor. O sea, eso es tener de verdad más a... De, de, de en el cerebro, ¿qué tiene usted? ¿Sí me entiende? O sea, ayúdeme a ayudarla, por favor. Bueno. Bueno. Bueno. Bueno, pues contésteme, no me deje con el Jesús no, en la no, boca. No, no, no, estoy dejando con la parada en la boca. Le estoy contestando, te lo no. estoy diciendo. Si yo le estoy faltando respeto? No se pase de listo. Dígame en qué momento le estoy faltando respeto. No. Ni mucho menos. Dígame si en qué momento no le estoy pagarle, No le pago y se acabó y esto. Ahora sí que proceda como usted guste. No saben si no qué problemas se está señor. metiendo. No. no se trata de Le eso. voy a pedir por favor que deje de ladrar primero porque deje aquí... de ladrar usted. no, deje de pues ladrar no, perro. Perro usted. no discúlpeme si, si es perro porque usted levantó la patita para pintar <risa> <risa> a ver Ernesto tú querías que le hiciera volar los sesos ya estuvo <risa> <risa> Oye, de, deja Marco de nuevo, deja Marco de nuevo. ¿okay? Sí, sí, te va a contestar a mi papá, te va a contestar a mi papá. Ah, ¿tu, tu papá sabe de la broma? Sí, mi, mi. No, no, no, mi papá no sabe de la broma, no sabe ah, nada. Ay Dios, ¿cómo se llama tu mi, papá? Mi, sí, te sí, va a contestar a mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Ernesto, igual que yo, Ernesto. Ernesto, ok, va. Le marcamos en caliente, oh Dios. Las bromas en el Fanda Show. Claro, sí. Mm, bromas, excelente. A ver que me conteste. No, pues es que la verdad son fregaderas, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Habla Juan. Ah, sí, tío, le pasa a mi esposa. No, pero, oiga, pero, por favor, que no cuelgue el teléfono. Yo estoy tratando de hablar bien. Bueno. Bueno. bueno. ¿Qué pasa, señor? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Eso, eso, eso no me interesa, señor, porque está teniendo a mi esposa. Yo no me arreglé con usted, señor, ni, ni mi esposa tampoco. ¡Oh, uh, me lleva! Mire, yo estoy hablando con la Dora en del circo con quien se le prestó el dinero, pero, no con el animalito. Mire, yo, yo si usted quiere ponerse con un cabrón aquí está. A ver, muerde la mano quien le doy de comer. Por eso, señor, ya le dije, usted no me la dio. Mire, para pero para no empezar escucha, no Mire, para empezar, yo estoy hablando con su esposa. No tiene educación. Quite no el altavoz que ahora. no le escucho cómo ladra usted. Quite el altavoz si es tan pero, amable. Usted, no, no, no, no escuchas, no, No tartamudeé, no tartamudeé. No, mire, yo en ningún momento no me voy a rebajar como usted. Ya le he dicho que no está rebajando. Usted, usted, usted tiene, mire ¿Qué parece, una mujer? A ver, Mandilón, así, ¿A rebaja, ¿no? así, la, bueno, la a este chisquido de mis dedos, Mandilón, así parece, comuníqueme a la señora Lorena, la derecha, Lorena que fue la que le presté el dinero, ándele papacito, por eso, por eso, pero qué, por Muéverse, esto, muévese, muévese, comuníqueme por eso, a la señora, por favor, usted no tiene no, nada que no, ver, tener, por el gato, mi me gasto, miau, miau, gato, gato, comuníqueme a la señora Lorena, ya maullar, Muévase, gato, comuníqueme a la señora Lorena, no quiero discutir con usted, el préstamo fue con ella, Las deudas con la señora Lorena, no con usted, gato. ándele si Quiero hablar con la dueña, no con la servidumbre. Órale, quítese de ahí. Quítese de ahí. Se ¿Sabe dónde es ¿Por qué no viene? Mire, yo no me voy a rebajar. En ningún le momento he dicho, le he insultado, el ¿eh? Ah, se la dueña, no quiero hablar ser con ser? el jardinero. Órale, muévase, ¿Eh? Ahora sí, que no Comuníqueme, comuníquemela ya le dije que quiere aquí estoy yo el, el, a ver el préstamo fue con ella no con usted ¿Cuánto? no ¿Cuánto? se meten en, en problemas que no le ¿cuánto? corresponden ¿cuánto? carajo ¿Cuándo fue con usted ¿Cuándo lo vimos a usted en problemas que no le corresponden ¿Exacto? a mí mi sobrina flor, flor me dijo que eran ahí? una familia decente usted gente? siga barriendo y lavando los platos ¿El carajo páseme a quien mejor, tiene mejor, los que pantalones mejor, que ahí es la señora ¿eh? no es usted Ya lo dije, ya sabe dónde estoy. ¿Y para ¿Eh? qué quiero que saber dónde está? Si a mí sí, quien sí, me... Pues me voy a si yo ¿Tienes? quien ¿Tienes? le presté ¿Tienes? el dinero ¿Tienes? fue a Lorena, carajo. ¿Quién es usted? Y la voy a ir a buscar, señor. Bueno, ¿Eh? bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Eh? Yo yo sí me voy a rebajar con usted. Yo sí me voy a rebajar con usted. ¿Y cómo se va a rebajar ¿Eh? usted conmigo? ¿Qué, ¿Eh? me va a limpiar ¿Eh? los zapatos? ¿Eh? No se preocupe, no te yo tengo quien huevos me bolee los zapatos. Para, en el teléfono huevos no tiene para venir a verlo aquí a uno. Cuando quiera frente, alguien que me limpie el baño, me comunico con usted mientras paseme a la señora. Como... ¿Eh? Comuníqueme la señora. Yo no le voy a pagar mi madre para que se le quite. <risa> ¿Eh? Uy, no pues le voy no sabe. A de como quiera, cabrón. No saben el problema. ¿Eh? Pero mire, sus palabras no me afectan. Usted no quería? tiene por qué pagarme ¿Qué porque el préstamo fue a la señora Lorena, no fue a usted. Ya le dije eso. Quiere adelante y no les voy a pagar nada. Bueno, va a dejar ya de ladrar. Va, va a dejar ¿Eh? de decir cosas. Me va a comunicar por favor ahí a su dueña. Ya le dije. Mire, ¿Eh? siga este consejo, póngase sus guantes, siga trapeando y comuníqueme a su patrona, ándele Se los a con usted culero, si quiere Ándele, ándele, ¿Eh? le estoy tronando los dedos, ¡que se mueva, carajo! Ya le dije Bueno, comuníqueme por favor a Lisbeth, a mi sobrina Bueno Bueno, ¿qué, qué pasa con ese pelafustá, mi niña? ¿Eh? A ver, es, es un asunto, sí, es un asunto que tengo que arreglar con Lorena. A ella se le prestó el dinero. Yo no sé qué pasa sí. con este sirviente y este sí. imbécil que se la ha pasado insultándome. ¿Sí? Sí. Nada más, po, mira, por no, favor, nada más porque yo soy una persona de verdad, de alto nivel intelectual, mira, incluso cómo hablo, como de universidad de paga. Así que, por favor, dile a la señora Lorena que tenga... Es más, acércate a ella, por favor. Señora Lorena, qué pena, qué pena Lorena que haya metido ahí a su mandilón y a su gato, pero bueno, está bien, está bien, lo vamos a arreglar de otra forma. De otra forma lo vamos a arreglar. Solamente le pido por favor que me conteste cómo se oye el panda show, que es una broma de sus... ¡Toda máquina! ¡Fue broma! Lorena, las bromas. ¡Lorena! Lorena, estás ahí? No. No te, no te enojes conmigo, tengo a Ernesto en la línea. ¡Hable Ernesto. Hola papá, era una broma para el panda. Tengo a tu hijo, a tu chiquirringuillo. No, qué poca madre, Lorenita, te está haciendo la broma a tu bebé. No, pero ahorita me la paga el hijo de la cuidada. Oye, literal me dijo, Lorena, yo le dije, mira, mira, mira, Yo le pregunté por qué quieres hacerle la broma a tu mamá y me dijo, quiero que la hagas enojar. No, pues qué buena onda. Oye, Lorena. Perdóname, perdónenme todo lo que le. Bueno, Oye, yo no por... lo entendí. ¿eh? Oye, no, ¿por no qué metiste? No, me no, no yo, bueno, esposo. yo nada más. Yo nada más Soy te hice esposo. calentar. Pero dime, ¿por qué metiste al marido si la broma era para ti? y era una conversación. Es que cuando me está diciendo que estoy empezando a ladrar y que estoy ladrando y no sé qué tanto, pues y soy. el altavoz y por eso me dijo tantas Oye, Resto, tu papá te va a dar unas nalgadotas, compadre. No, ya. No voy a matar a Lorena. ¡Chale! Oye, Lorena. Lorena, sí. Paga lo que debes, mija, para que no te vaya a decir esto, granita. Ah, no, pues es que sí estoy pagando. La a ver con la señora. Y no, y no, ¿y? no, no, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Habla, Juan. A ver, Lorena, ¿Cómo, ¿cómo que te compras una sala y pintas la casa y no me pagas, carajo? Ay, que, que, que, que, que, que, Oye, que, pero fíjate que ese dato fue importante porque tú misma dijiste, no, pues sí, no, pues sí. Ay, <risa> pues sí, ¿qué me digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo me lo Ay, Lorenita pero, fue una broma. Estaba hablando, mm, eh? Que quede claro, estos idiotas hey, ya me pidieron. Fue una bromita. Oye, ¿no quieres que te preste un varo? No, no, porque <groans> no pagas, no te caigas. <laughs> no. Está cañón. no bueno Monterie, <observed> fue una bromita de toda toda la familia. Oye, ¿y tu marido sigue muy enojado? <ríe> no, pues ya se le bajó, Sí. Oye. No, sí si está público Oye, ¿y don Ernesto si, ha escuchado el Panda Show o ]quele. no? Camino, sí. A ver, pásamelo, pásamelo. Ay, no quiero contestar. Dí, dígale al gato que me conteste. Mendigo mandilón, chintrolo. <risa> le que dije. Le dije de todo, eh, jardiner.